Materia Reservada 2.0 Con Fernando Rueda Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy muy buenas, muy buenas y muchas felicidades por el EGM Hola querido Nuevamente seguimos ahí Seguimos, está, arreba, nuestros entes sí, sí. son estupendos, eh, nos apoyan, nos ayudan, y todos estos datos son anteriores al confinamiento, eh, pero se han hecho públicos ahora o se han dado a conocer ahora no han tenido la relevancia que tienen otros años, otros estudios, pero es eh, lógico porque la información está ahí en lo que está ocurriendo en ese confinamiento. Y nos preguntamos, Fernando, ¿qué están haciendo durante este tiempo? porque tiene mucho trabajo, imagino, los servicios secretos. Pues mira, es algo que eh, llevamos un mes y, y muchísima gente en, en Twitter, en Instagram, en, en Facebook, eh, me lo ha preguntado, y es algo complicado, ¿eh? es algo complicado porque eh, estamos hablando de eh, unos servidores públicos, que cerca de 4.000, que lo que se dedican es a, a darnos... Eh, seguridad, pero ahora mismo las circunstancias les han cambiado y les han cambiado de una forma eh, eh, tremenda. Veréis, el problema es que la enfermedad y la necesidad de que la gente no esté eh, eh, pegadita, por lo tanto, que haya un metro y medio de, de distancia, de dos metros, hace que eh, en, el, en el servicio secreto eh, haya muchos agentes que estén trabajando desde eh, sus casas. ¿Eso qué es lo que hace? Hace que eh, las líneas de conexión del, entre eh, es, las casas de esos agentes y, el, y la sede central del, del CNI sean líneas mm, ciertamente seguras. Pero que eh, cuando hay una necesidad de consultar datos más sensibles, pues que sea absolutamente imposible y eso eh, fíjate Fernando, yo siempre he pesado, digo, pero un agente secreto, un espía donde no tiene que estar es en el cuartel general del CNI Me, no puede estar en una oficina el espía no está en la oficina eh, el buen espía, pero ¿qué hace en casa ahora? porque no, los han mandado claro, a casa es que, a muchos es que, es que Bruno, tenemos que tener en cuenta que el CNI tiene 4.000 agentes y que una parte que es Más de la mitad de esos agentes eh, lo que hacen son trabajos de, de análisis. Es decir, hay un agente... Eh, eh, yo lo contaba eh, en, en el libro en Destrucción Masiva. Había agentes en Irak, pero esos agentes mandaban la información al, al CNI. En el CNI, eh, antes de hacer los informes para el gobierno, cogían esa información... La, buscaban otras fuentes fuentes de satélites que les llegaban buscaban eh, eh, análisis sobre cómo estaba la situación allí y había eh, un, todo un, un departamento que eran los que elaboraban ese informe y son los analistas hay muchos analistas y hay mucha gente que puede trabajar desde, desde su casa y entonces estos lo hacen lo que pasa es que las bases hay, el CNI tiene una serie de bases de datos que son altísimamente secretas y que, como eh, comprenderéis, no se puede tener acceso desde un desde un ordenador de casa, porque cualquiera podría entrar. Ahora bien, luego están los agentes eh, que tú mencionas, que son los agentes que, eh, que pueden estar eh, persiguiendo, por ejemplo, controlando a agentes eh, rusos que pueden estar haciendo misiones ilegales en España, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, pues esos agentes eh, operativos eh, no van a relajarse ahora porque los enemigos de, de este país, de cualquier tipo, no creáis que porque estamos en, en, en esta pandemia dejan de actuar. Todo lo contrario, ¿no? Eh, a río revuelto ganancia de, de claro. pescadores. Mm. Están eh, en, en ese tipo de misiones y ellos están pues eh, en la calle eh, continuando con su trabajo ¿no? hay una cosa eh, hay muchas cosas que, hay que citar pero una de las cosas importantes en esta pandemia es el hecho de que un millón y medio insistimos un millón y medio de perfiles en redes sociales fundamentalmente en redes sociales en correo electrónico pero un millón y medio de personas que se han dado de alta, no existen, son los llamados bots, un millón y medio, nada más y nada menos, un millón, están estropeando toda la información eh, que se da, eh, están vigilando a cada, a cada persona, y los eh, bulos en internet son muchísimos, están provocando que incluso no se sepa, lo que está ocurriendo en muchas ocasiones, eh, nos estemos equivocando. Los bolos, eh, los bots, ¿qué tienen que ver, qué tienen que hacer los servicios secretos en este tema? Pues una de las eh, de las muchas misiones, porque el CNI sigue actuando, el CNI ahora tiene el mismo trabajo que tenía antes, pero además ahora mm, muy aumentado. Por hablar, por referirme a, a lo que tú preguntas ¿no? sobre el tema de, de la desinformación, Hay, hay dos tipos aquí que creo que hay que diferenciar. Una son la que eh, es, los propios españoles de una tendencia, de otra tendencia, de, de piensen lo que piensen, llevan a cabo con su deseo de, de digamos, desgastar a, al enemigo político. Aquí esto, para el CNI, bueno, pues el CNI puede estar eh, investigarles porque el CNI lo que tiene que ver básicamente es que no haya agentes internos que intenten mm, tomar partido en la, en la guerra eh, eh, política española, ¿no? Es decir, estamos en, en, en, en el ejemplo eh, clásico que hemos mencionado de Trump. Que los propios estadounidenses apoyen a Trump o, o, o a otro para que ganen unas elecciones... Eh, bueno, es parte del juego Lo que no se puede permitir es que sean Otros países los que lo hagan En estos momentos, como tú bien has dicho Han surgido un montón de, de bots eh, Una de las misiones Que está llevando a cabo el CNI Es tratar de identificar eh, Esos bots Y lo hacen Y esto y es momento de decirlo ahora Lo hace el Centro Criptológico Nacional Pero también lo hacen Y hay que mencionarles, repito el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad, que es un órgano, eh, digamos, similar, eh, pero perteneciente al Ministerio del Interior, la Policía, la Guardia Civil, que tratan de identificar a, a estos uh, bots y, sobre todo, que no vengan del, de, de grupos de, ser, de pertenecientes a servicios de inteligencia extranjeros. Porque aquí hay, hay dentro de, de esa guerra, hay algo que... ...especialmente preocupante... ...que es el tema de los bulos... ...una cosa es decir... Un, bul, ...un bulos pequeñitos... ...pero ya han surgido y nos lo han contado... ...y lo ha reconocido... Eh, ...la policía... ...por ejemplo, vídeos... Eh, ...un audio que decía que... Eh, ...se iba, anunciaba el estado de excepción... ...y hacía un llamamiento... ...a todos los españoles... ...a hacer compras masivas... Sí, sí, ...imaginaros sí. la locura, ¿no?... ...es sí. decir que esto puede llegar a, a, a creerse y puede eh, despertar totalmente el, el pánico. ¿No? Por eso, digamos que eh, en todo este tipo de cosas, tanto el Centro Criptológico Nacional como el del Ministerio del Interior, están trabajando ahora de una forma especialmente Eh, activa y, y muchísimo más de lo que estaban trabajando antes de la pandemia. también con el tema de la ciberdelincuencia si habláis de los bots también están haciendo eh, muchísimos, eh, se están dando de alta en páginas haciendo eh, referencia al tema del coronavirus que son páginas falsas para que la gente acceda a ellas y, y les puedan timar económicamente todo lo que quieran Eso también claro. lo están intentando controlar desde el CNI y desde la policía, me imagino, para sí. que, que no se dé ese tipo de, de, de, de timos y que aprovechen encima esta situación caótica en la que la gente lo está pasando mal para, para intentar quitarle esto lo poquito que puedan tener. Sí, la lucha contra la ciberdelincuencia es algo, es algo que en, en, en este tiempo, en todas las conversaciones que, que he mantenido en estas semanas... Mm, hay una cierta, una cierta obsesión, hay una cierta obsesión porque realmente eh, en una sociedad en la cual estamos todos enterrados en casa, que tenemos eh, nuestros ordenadores, que nos comunicamos por, por, por esto, que mantenemos las relaciones con nuestra empresa, eh, algunos con, su mini, con el ministerio, algunos con, con incluso con el hospital, eh, es una vulnerabilidad. Eh, absolutamente eh, tremenda, ¿no? Oye, Fernando, eh... perdona, volviendo a los bots y a los bulos, eh, ¿los servicios de inteligencia investigan, están sobrepasados eh, por la situación o también pueden llegar a provocarlos en algún momento? Sé que esto es delicado, pero ¿puede pasar o no? En este Vamos caso o en otros, ¿eh? Se ha pasado. Es que... Es que cuando o cuando se he mencionado un poco eh, que vamos a hablar de las amenazas eh, que afronta el, el cni lo que nosotros tenemos que tener claro es que hay una guerra lo más importante aparte de de, de, las, de, lo, de las mentiras pequeñitas que mencionaba mentiras de, que son intoxicaciones que lanzan hay un tema muy muy grave que es el interés que de los propios estados ...para perjudicar a los otros estados... Mm. ...y esto es muy importante... Eh, ...cuando... Cuando, eh, eh, ...cuando... se habla... ...y cuando se cuentan eh, determinadas informaciones... Eh, ...hay... ...sin ninguna duda, lo dicen los informes... De, ...del CNI... ...el CNI tiene unos... Eh, ...desde nuestro punto de vista ¿no? eh, español... ...tienen unos enemigos que son... ...claramente Rusia... ...por ejemplo, ¿no? Rusia, China... Eh, Corea del Norte, que normalmente nos atacan. Bueno, pues ahora ellos eh, estarían encantados de que estuviéramos en una situación caótica, ¿Sí? que eh, se creara una desconfianza hacia el gobierno y hacia las instituciones. Pero que quizás hay otros servicios secretos en los cuales del otro bando, digamos, de, de dentro, si considerábamos esto como una guerra fría, en la cual nosotros también tratamos de desestabilizar desde Occidente a, a esos países, porque eh, en los países que son nuestros enemigos, cuantos más débiles sean, mejores para, para nosotros. Desde ese punto de vista que eh, hay algo muy sencillo, y os pongo un ejemplo, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, las empresas. Las empresas, hablando sobre todo de las grandes empresas, ahora mismo... Tienen un, eh, ese, eh, problemas de comunicación. Si nosotros podemos eh, entrar en esas empresas y enterarnos de cómo o, funcionan, si, van, si tienen problemas, si eh, están perdiendo capital, si están en una situación de tal forma que dentro de, de dos, tres meses eh, no van a poder sobrevivir, bueno, yo esa información se la paso a una de mis multinacionales para tratar de hacernos con esa empresa que es básica para ese para ese Estado. Y estas acciones las llevan a cabo los eh, los servicios secretos. ¿no? Por lo tanto, se está viviendo también una guerra en ese nivel, eh, en el nivel virtual también es importante. Pero se habló mucho con el tema de Cataluña, por ejemplo, de la influencia en los bulos que se conocieron de Rusia. Eh, también hay bulos eh, de otros eh, países, eh, pero... De, ¿Algún país está sospechando ahora mismo el CNI? Sí, las, la, la información que yo tengo es que estamos hablando de, del mismo panorama de, del que teníamos antes de la pandemia. Por eso te mencionaba los tres países que son de, desde los cuales más datos eh, hay de que nos llegan eso esas agresiones, ¿no? que son Rusia y China, y Corea del, del Norte eso no ha cambiado en, en nada por el hecho de que en la, en la pandemia eh, el, el virus empezara en China eso no hizo en ningún momento que los ataques procedentes desde China variaran ¿no? y todo lo contrario Desde eh, los enemigos de China desde Estados Unidos seguro que tampoco disminuyeron los ataques que se produjeron mmm, contra ellos es decir, que esto es algo que no tiene eh, no cambia, sino todo lo contrario, ¿no? Es decir, hablaremos haremos un tema más adelante hablando de esta guerra que yo creo que eh, a raíz del coronavirus es absolutamente apasionante. Hablando de datos, se está especulando mucho que los distintos países, los distintos gobiernos pues hacen una cuenta de fallecidos y de contagios Un poco a, a cómo les, les acomoda, como que no terminan de dar datos reales. Y uno de los, de los países que en principio parecía que lo habían controlado muchísimo, que era por ejemplo China, pues ahora incluso se, se ha filtrado como que, que hay unos móviles, unos datos, unas cosas que no, que no, se, no se han sabido. Mi pregunta es, ¿los servicios secretos, independientemente de que luego se filtre la opinión pública o no, pueden llegar a conocer realmente estos datos reales? Sí, porque hay un dato que os quería comentar, eh, que se me, que um, lo quería comentar incluso de arranque. Lo que pasa es que nos hemos metido en, en harina muy, rápida, eh, muy rápidamente. ¿Qué modos tiene el, el CNI de tener información de lo que pasa cuando um, realmente en determinados países eh, es más complicado? Es decir, por ejemplo, nosotros en China, eh, eh, el personal que tenemos es un personal... Eh, eh, del CNI muy reducido y sobre todo para un país tan grande nosotros la información básica que tenemos de, de China es a través de, de nuestros aliados y, y esos aliados, es verdad que pueden ser la CIA, pero en determinados momentos eh, se forman clubs de esto ya hemos hablado alguna vez es decir, hay clubs de terrorismo en los cuales todos los que pertenecen a ese club intercambian información bueno, pues esos clubs nos están facilitando ahora información sobre lo que está pasando. Nosotros también se estamos facilitando de, de aquello, porque es muy importante saber qué es lo que pasa en otros países. Y es muy importante saber, por ejemplo, lo que pasaba en China. Y lo que pasaba eh, en China es algo que eh, absolutamente eh, eh, que se ha ocultado, es algo que, eh, que se ha intercambiado esa información entre los servicios secretos, Pero aquí volvemos a algo que, que también os comenté a raíz de, de, de, de la muerte de los espías en Irak y es que el hecho de que los espías informen a sus gobiernos de que algo está pasando, no quiere decir que ese gobierno adopte medidas para, eh, con respecto a eso que está pasando. Y esto está claro en esta, en esta pandemia. Ya se sabe que la CIA informó con tiempo a Trump, de que los datos que China estaba dando de muertos, de fallecidos, de, de infectados, no se correspondían con la realidad, y mmm, ahí está la información. Pero luego, eh, ¿Trump qué es lo que hizo? Nada. El sector sanitario, la ciberdelincuencia, eh, los servicios secretos, eh, ¿qué están haciendo en ese tema? Pues mira, por un lado eh, lo que te he dicho de proteger a las empresas, eso es absolutamente eh, trascendental, hay que protegerlas para que, porque ahora están en una situación más delicada, la información se maneja más complicado y alguien que, y, y la gente necesita saber esa información porque las empresas están perdiendo su valor con, con se ve en bolsa que nos dicen continuamente, están cayendo están cayendo, están cayendo y protegerlas es muy importante para protegerlas, os recuerdo que Eh, la, las empresas tienen unos jefes de seguridad y esas grandes empresas, esos jefes de seguridad tienen una vinculación mm, importante con el CNI, ¿no? Después eh, hay al, algo que es prioritario incluso por encima de, de eso que es el sector sanitario, ¿no? eh, mm, Ellos se dieron cuenta por, por eso que os decía antes de de que eh, arriba revuelta ganancia de pescadores de que se iban a sufrir y, eh, ataques y además ataques muy importantes ¿no? como, como uno que ya se ha contado, se ha reconocido y es el 22 de marzo que eh, hubo un intento de bloquear los ordenadores de los hospitales españoles eh, por sistemas que todos conocemos hechos de, de, de que te mandan un virus muy peligroso dentro de un mensaje En este caso eran mensajes que decían, eh, te mandamos información sobre el COVID-19. ¿Para qué? Para que la gente pinchara. Y una vez que la gente pinchara, se infectara ese ordenador, se infectara el ordenador del hospital y permitir el qué? Instalar un, un ransomware, un, un programa, un virus de robar datos y tratar de bloquear esa, esa esos datos. Imaginaros, Pero siempre hemos pensado que detrás de eso había delincuentes, solamente delincuentes. Aunque que, estas... ahí Pero ahí, hay servicios sea, de inteligencia también. Ahí eh pueden estar eh, los servicios de inteligencia o pueden ser los ciberdelincuentes. Mm. Eh, lo, eh, lo que pasa es que a veces eh, digamos que hay una cierta coincidencia, ¿no? Porque los servicios de inteligencia eh, se apoyan en grupos de ciberdelincuentes también eh, organizados pero en el fondo estos lo que pretenden es eh, simplemente te bloquean la información y o pagas o, o, o te machacan ¿no? y esto realmente es eh, tremendo no además hay que tener en cuenta que el teletrabajo es muy complicado y que muchas veces también pueden entrar a través de las empresas o a través de los hospitales en el eh, teletrabajo que eso es Eh, ...gravísimo... ...bueno y luego Pero, estaban también ahora... ...perdona que te haya interrumpido... Sí, ...incluso aplicaciones que con toda la buena intención, incluso con altruismo, pues que estaban intentando para que la gente pues eso, viera un poquito si tiene o está infectado o no está infectado para enviar unos datos. Pero claro, dicen, no, no, esos datos eh, no eh, los van a utilizar nadie, no van a formar parte de nada. Pero es que eso es peligrosísimo, estar dando datos muy personales, aunque sea una aplicación altruista. Luego tú no sabes qué uso pueden hacer de eso. Claro, aparte luego se detectaron en estas aplicaciones que tú dices, informativas sobre la epidemia, se, de, se detectaron que tenían virus y que eran habían sido creados especialmente para controlar a, a, a, a las personas y tratar de, de chantajearlo. ¿no? Quiero decir, esto muchas veces este tipo de cosas nos hace relajarnos y en realidad lo que está, eh, lo que generan es una guerra en la cual hay gente, eh, que la, la gente no tiene corazón, la gente le da igual, la gente si puede eh, hacerse rica a costa nuestra y ahora hablo de, de los ciberdelincuentes, lo van a hacer, porque en este caso lo, lo, el, el CNI, la policía, la Guardia Civil persiguen a estos ciberdelincuentes, pero también que, que, eh, que van a, a, a beneficio propio pero luego hay otros que no nos podemos que no nos eh, pretenden que no nos enteramos que son los servicios de inteligencia. No solamente, también esto hay que recordarlo, no solamente los que consideramos que son nuestros enemigos, sino también nuestros aliados que quieren tener esa información, es decir, eh, los aliados, no solamente los enemigos, pero los aliados también quieren saber si España está mintiendo. Es decir, si el gobierno igual que estamos diciendo que China está dando unos datos falsos la gente quiere saber si en España eh, realmente se están da dando eh, eh, unos datos falsos y están investigando y muchas veces eh, investigar es a lo mejor tener fuentes que te lo pueden decir en el Ministerio de Sanidad pero si no es entrar en las bases de datos donde esté eh, donde esté recogida esa información y tratar de, de, de robarla o intentando con las con Entrar en las conversaciones de eh, los miembros del gobierno. ¿Qué decisiones van a tomar? ¿Qué van a hacer? ¿Están ¿Van, esas... ¿Cómo van a apoyar a las empresas? Eso es trascendental. ¿Están garantizadas es... las, las eh, conversaciones que tienen los eh, altos eh, miembros del gobierno? Pues sí, desde hace años eh... ya están. Eh, eh, digamos, se pueden considerar seguras. Se, se compró a la, a la empresa Indra un programa que se llama Com eh, Comsec, que es un software. Eh, que eh, yo vi en su momento hace pocos años al director de, al exdirector del CNI, Félix Sanz, que, que eh, no, nos enseñó el, el móvil que llevaba, que era una especie de carcasa que fabricaban ellos mismos para darle máxima seguridad, con ese programa de Eso es lo que tiene el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, todos eh, eh, sus ministros. Y no solamente sus ministros, sino gente que son altos cargos. Por ejemplo, el jefe de gabinete de, del presidente Iván Redondo tiene un teléfono en el, eh, en el cual se comunican entre ellos. Porque claro, es muy importante ahora evitar que las medidas económicas que puedan tomar, eh, eh, que se conozcan. ¿no? Y cuando hablo ahora de esas medidas económicas... Eh, a lo mejor a quien más les interesa conocerla no es en, a Rusia que le puede dar igual, ¿no? Pero puede ser a, a, a determinados países de la Unión e Europea que quieren saber exactamente qué bueno, está... Bueno, y algunos bots de, de alguna fuerza política también, ¿eh? También, ¿eh? Sí, Todos, sí, sí, sí pero esos eso son, son de, cosas, sí. gente que, que cualquier delincuente que puede intentar eh, enterarse de cuáles son las conversaciones de, de los miembros del, del gobierno. Igual te digo que este mismo programa, que dicen que es el más seguro que hay, lo tienen eh, muchos directivos del, de, de estas empresas que ahora empiezan a llamar las empresas importantes y llaman las empresas del IBEX. Pues de esas empresas, muchos tienen este sistema que es el que eh, el ideal que hemos contado a veces, que, es, que está cifrado de extremo a extremo. Quiere decir que es segura las conversaciones entre eh, dos personas que tengan ese teléfono y, por lo tanto, todo lo que digan los audios que se eh, que mantengan, la, las videollamadas que, que que mantengan. Cuando vemos al presidente del gobierno sentado, eh, esa foto que hemos visto, sentado de una televisión enorme con un montón de caras, uh -huh. eso está todo es absolutamente cifrado. Es decir, nadie puede enterarse de, de lo que de lo que hagan. ¿no? Es decir, pueden intercambiar eh, documentos. Otra cosa distinta que es por donde caen históricamente muchos de los políticos es que eh, eh, mantengan conversaciones con su con su pareja o con un amigo o con alguien de otro de un partido político y tal que no tenga ese teléfono y le cuenten lo que acabas de hablar lo que es un secreto. Entonces, si la otra persona no tiene ese teléfono, Colines, ten cuidado porque realmente eso sí te lo pueden ir. Acuérdate pueden, eh, la Gillary Clinton que mandaba sus Eh, correos eh, personales a través de su ordenador claro, claro. y estaba contando secretos también claro, están claro. garantizadas eh, Fernando las comunicaciones que mantienen los eh, directivos eh, de las principales empresas, están com están garantizadas esas eh, comunicaciones o solamente están garantizadas eh, por ese programa que tienen en todos los países eh, ¿el CNI no, no, tiene algo es, que ver en eso? Es, no, es, el CONSEC este es eh, que lo vende Indra Y, y este es el eh, programa, digamos, que tienen para los teléfonos los directivos del, del IBEX. Y todas las comunicaciones que se hagan a través de este sistema, de este software, son eh, supuestamente eh, seguras, ¿no? Y lo, digamos que los más poderosos eh, lo tienen. Esto es algo que lleva recomendando el CNI. Está certificado por el CNI. Y durante años, y esta es una labor que han hecho en los últimos años y que ha seguido haciendo eh, Paz Esteban, la actual directora del CNI, es tratar de, de que esas empresas que se consideran estratégicas para los intereses de España, porque tratan de, de, de son las compañías de, de teléfonos, de electricidad, de luz, todas estas eh, que, que, joder, que, que ahora mismo que están perdiendo valor como... Otro, como, como empresas de todo el mundo, que no sean atacadas por, por los tiburones estos de fondos que tienen un montón de dinero, que están esperando a que todo pierda valor para llegar ellos eh, a, bordo, con ello. a bordo, claro, y a intentar eh, comprar a, a muy bajo precio. Y mientras tanto la vida sigue igual, el espionaje sigue la parte tradicional en marcha, porque el CNI acaba de entregar a la DEA, que es uno de los servicios de inteligencia norteamericanos, a un antiguo jefe del espionaje de Venezuela. Sí, esto lo cuento un poco porque esto demuestra algo, que, que es lo que os quería decir al principio. Hay pandemia, pero todo sigue igual. Sí. Y tan todo sigue igual que alguien eh, que eh, os acuerda, no sé si os acordáis cuando os, eh, os conté que Hugo Carvajal que era, había sido el jefe de del servicio secreto venezolano con Chávez, incluso al principio con Maduro, pues que se había venido a España. Y en, en esa historia que os conté eh, se basaba en que se había venido a España porque tenía muy buenas relaciones con el CNI. El CNI le fue a buscar al avión, le, le, le, le consiguió un pasaporte eh, y le tuvo, digamos, bajo su eh, protección. Sin embargo, joder, se, le, se puso enfrente del... del de la CIA, porque la CIA quería que le contara todo lo que supiera de ahí, todos los grandes secretos de Venezuela y tal, y él se negó. Y entonces España inicialmente no colaboró, pero la, la DEA, que es la agencia antidroga, empezó a presionar, la CIA empezaron a presionar, a presionar, hasta que eh, mandaron una orden de, de arresto y, y fue detenido en abril del 2019 y la Audiencia Nacional, en su, en, en su primera valoración, que os digo, que es la que vale, dijo que no hay de la China, que no había ningún motivo para que eso ocurriera. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Que en noviembre, meses después de decir que no, se revisó el fallo. Las presiones, como siempre, ya sabéis, ¿no? Eh, esas presiones que llevan a que, a que la gente que ayuda a los servicios secretos dentro del mundo, entre comillas, delincuencial, que al final eh, no queremos entregarlo, pero llega a Estados Unidos, presiona y se lo lleva. Y efectivamente, eh, se... La Audiencia Nacional falló en noviembre del 19, que había que entregarlo, pero, curiosamente, entre comillas también lo de curiosamente, Hugo Carvajal desapareció. Y ahora al final han montado esa campaña que ha montado Trump para detener a, Trump, a, a Maduro y a 13 tipos más, y uno de ellos era él. Y al final ha sido tal la presión que ha tenido que acceder ha tenido que aceptar y según decía leí el diario La Razón del día 28 de marzo cogió un vuelo Madrid-Nueva York acompañado por agentes de la Qué casualidad. Y ¿sí? cuando no hubo vuelos, estaba en ese vuelo. Él. Claro. <risa> eh, el mundo sigue igual. Hay dos espionajes, el que tiene que ver con lo que estamos eh, sufriendo, pero ese espionaje de siempre, siempre eh, está ahí. Esa parte siempre está visible. Por cierto, Fernando, lo que te gustaría, y nos gustaría, y yo creo que es lo más buscado ahora, eh, tener acceso a todo lo que está en esos ordenadores, está en esos informes, a lo que sabe el CNI sí sabe algo más, pero a lo que sabe sobre la pandemia, saber el futuro, bueno, ese es el fundamento de los servicios de inteligencia. Sí, sí, eso es algo que, que se guardarán mucho. Yo estoy seguro... No, oh, pero en el futuro habrá muchos libros sobre eso, ¿no? Claro, yo estoy seguro que, que eso lo conoceremos. Y que, y porque mi experiencia después de tantos años eh, eh, investigando es que el CNI, En, en el momento tapa muy bien sus secretos pero que con el paso del tiempo todo, todo se sabe y sobre todo alguien con unos contactos tan estupendos como tú porque por mucho que ahora los decen y estén limpiando las alcantarillas ¿algo se dejarán? sí, no, y, y porque al final al final es que es muy importante saber, yo me pregunto ¿eh? me pregunto sin tener respuesta El CNI eh, hizo algún informe, como hizo el, eh, la CIA, diciéndole a Trump, que en China el tema era, muy, era mucho más peligroso de lo que decían, y se que se había mucho ahora. más muertos y que eso podía llegar. Pero eso lo decía la CIA entonces, hace un tiempo, hace unas semanas, y sin embargo se ha conocido ahora, lo que se conocerá en claro. el futuro, ¿eh? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y si Trump no gana las elecciones estoy seguro bueno, que habrá bien. muchísimos más datos más rápido de lo que de lo que nos podamos imaginar. Siete.